Buen día, Nahuel, ¿cómo estás? Camila, te saluda. ¿Qué tal, Camila? Muy buenos días. Bien, bien, todo bien. Me alegro, gracias por este rato aquí con Encuentro. Bueno, una formación que va a ocurrir la semana próxima aquí en la capital rionegrina de formación fútbol comunitario, ¿no? Sí, sí, sí, es así. Venimos con un nuevo proyecto que empezamos el año pasado entendiendo por ahí la necesidad que, que tienen... de formación, ¿no? Los distintos líderes barriales que, que vienen trabajando eh, en el fútbol, más precisamente en el fútbol comunitario, en etapas infantiles. Eh, creo yo que en Bielma particularmente ha crecido mucho eh, la liga barrial de fútbol, entonces eh, notamos y nos transmitieron también la necesidad de formación de los distintos actores, ¿no? Que tiene el deporte, en este caso en el fútbol, y bueno, con el equipo que tiene la Secretaría de Deportes, Eh, con el coordinador Fabián Pacheco vamos a, a dictar eh, una capacitación orientada en esta temática en estas edades, en infantes, juveniles, para directores técnicos o ayudantes o gente que, que tenga la necesidad y las ganas de, de estar dentro de, de la capacitación para bueno para formar en, en distintos aspectos eh, que están bien eh, relacionados con, con la realidad que vive cada. cada entrenador y cada equipo de fútbol que está inmerso en, en, en nuestra ciudadano uh -huh. hablaba justamente de que bueno quizás encontraron con este con este pedido fue más un, pensar una esta política en conjunto fue también un pedido específico de bueno justamente estas experiencias o estos espacios eh, donde donde se practica el deporte decir bueno che necesitamos eh, un poco más de, de, de orientación por acá cómo cómo se fue llevando eso Sí, sí, la verdad que fue una necesidad que nos plantearon desde distintos sectores, no solo en Bielma, sino en toda la provincia. Uh -huh. Esta ya es la quinta capacitación que vamos a dar, ya se realizaron en, en distintas ciudades de la provincia. Y en, donde, en cada ciudad que, que estábamos, que trabajábamos, que charlamos con la gente, eh, nos planteaban esta realidad de, de formación hacia, hacia los referentes que están enfrente de, de los grupos. Y, bueno, obviamente la convocatoria es muy grande porque cada vez que lanzamos esta capacitación eh, siempre hay alrededor de, de 100, 150 personas, eh, las temáticas están muy buenas a tratar porque no no orienta tanto desde lo técnico, desde lo deportivo, sino también en muchísimos otros aspectos, nutricionales, como entender eh, cuando un chico tal vez eh, tiene alguna necesidad o no y ahí intervenir desde distintos sectores para poder colaborar con... con los chicos, eh, es un trabajo un poquito más amplio que no solo queda en, en el fútbol sino en tratar de, de brindar alguna herramienta del Estado, de alguna política deportiva para poder obviamente eh, apalear un poco las necesidades que, bueno, que, que sabemos que existen y que eh, tenemos que abordar eh, para mejorar eh, la situación de cada persona. Y qué desafío, digamos, implica esto, ¿no? De pensarlo desde una forma más integral y poder capacitarlos eh, desde estos otros lugares y, y abarcar estas otras temáticas que mencionabas. Eh, y la verdad que el entrenador es el que vive la realidad permanente, ¿no? Que está en el cuerpo a cuerpo con los chicos y que ve estas necesidades. Eh, entonces nosotros preparamos una estructura desde desde el gobierno provincial de un, de un eje transversal. Que venimos trabajando en donde bueno articulamos distintos organismos del Estado, de desarrollo social, seguridad, salud, uh -huh. en donde bueno, nosotros somos eh, tal vez el el intermediario, ¿no? El que, el que llega a la realidad de del lugar, del barrio, entonces, bueno, con este con este operativo eh cuando surge alguna necesidad, nosotros eh, la abordamos con obviamente con el organismo que corresponde. y damos las herramientas para que todos los profesores eh, estén al tanto de cómo puedan reaccionar a, ante cualquier hecho que pueda suceder dentro de su práctica deportiva. No sé, claro. en ese género, de falta de, de alimentación, de falta de recursos, de, bueno, muchísimas cosas que, que, que suceden ¿no? dentro de eh, del ámbito barrial o no, eh, dentro del ámbito deportivo, y que bueno nosotros podamos brindar una batería de herramientas para que se pueda... solucionar algún tipo de problema que, que que exista en el momento. Bien, jueves y viernes entonces de la semana próxima, ¿verdad? Sí, exactamente. Lo vamos a hacer en el zoom de la escuela de, de del barrio Lavalle, como para que también, bueno, la gente tenga un poquito más más de accesibilidad y le quede eh, cerca eh, a los líderes, a la, a la gente que está en el deporte barrial. Eh, eh, ojalá, ojalá que sea una convocatoria linda, porque entendemos que es una temática. Como te decía recién, muy importante para abordar y que seguramente se van a utilizar muchísimas herramientas para para poder apalidar eh, eh, y tratar de, de resolver cualquier tipo de conflicto que suceda dentro de, de, del ámbito deportivo, de, de, del ámbito donde los chicos eh, transcurren habitualmente, no, para una práctica deportiva. Bien, los preparadores y los profes pueden inscribirse a través de un formulario de Google. Sí, sí, sí, eh, okay. es a través de un formulario de Google y también estamos en contacto permanente con Ismael Currúa, que es uno de los referentes eh, más importantes de la actividad de fútbol barrial infantil, que bueno hoy en día tiene más de 100 equipos en, en nuestra comarca, eh, la verdad que ha crecido de un año para otro de manera increíble y bueno, estamos en contacto permanente con él para que la gente que tal vez no tenga el acceso al link del formulario de Google También lo puedo hacer a través de él, que tiene un contacto permanente y diario, ¿no?, por la liga de, de fútbol que, que viene llevando adelante. Muy bien. Muy claro. Nahuel, te agradecemos mucho este rato aquí con Radio Encuentro. No, por favor, gracias a ustedes por, por la comunicación y un saludo grande a toda la audiencia. Un abrazo grande. Un abrazo. Charlamos con Nahuel Astuti. Su...